Hola amigos, ¿cómo le va? Este, soy Augusto, estoy haciendo una prueba aquí de, con un programa que bajé de, de mypodcast.com, el, el website se llama my, mypodcast.com. Y una vez que uno se escribe, se registra, eh, puede bajar un programita que permite grabar voces, ¿no? Entonces, eh, como yo lo estoy escribiendo ahora, un, les estoy escribiendo algo para más o menos para que tengan una idea de lo que es el podcast. Eh, lo que eh, este lo que vamos a ver ahora es poder bajar este programita que le digo registrándose en mypodcast.com. Y luego este necesitamos ya tendríamos el, el, el programa para grabar voces no en tal caso si ustedes tienen un programa para grabar voces como mp3 sería muy bueno entonces una vez que tenemos eso eh, buscamos un alojamiento un server un hosting como se dice en inglés un alojamiento este yo estoy uh, estoy registrado ya en al Archive.org, que sería www.archive.org, uh, es como archivo, ¿no? Pero, uh, y entonces, esta página te permite eh, subir archivos eh, vía FTP, que es un programa, bueno, para hacerlo más sencillo, lo que tú grabes, como me apetece con la voz, ahí lo puedes eh, alojar gratuitamente, ¿no? Pero voy a hacer una prueba ahora, voy a cortar ahora y, y les explico mucho más este detalladamente. Un saludo para todos.